cervecería, en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre Atención, atención Próxima parada el Callejón del Hambre El callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al callejón del hambre. Esta noche, esta noche la que hacemos prácticamente el primer programa del año. Comemos de todo, ya sabéis, eh, tenemos de todo... ...y esta noche además eh, vamos a empezar con algo muy, muy especial... ...pero será después de que Teddy nos diga... ...¿en dónde estamos? Ya sabéis, en el andén del callejón. Onda Pacheli 107.6, el callejón del hambre. Pues porque debido a algunas razones extrañas... ...otras normales y algunas personales... Este es nuestro primer programa del año Ya que ya sabéis, que el primer programa del día 1 de enero Fue la lista más tonta de todas, ya sabéis La lista más subjetiva La que se compone de las canciones elegidas por nuestros colaboradores Aparte de eso, esta noche Ese primer programa del año Y vamos a empezarlo bien fuerte Carta abierta, 1 de enero de 2009. Poggy Jazz, Dick Angstadt. Tengo por costumbre iniciar el año nuevo con unas reflexiones sobre lo acontecido durante los 12 meses anteriores y lo que está por venir en lo puramente jazzístico, dentro del limitado prisma del Poggy Jazz. El año que acaba de terminar fue bruscamente interrumpido justo antes del inicio del acontecimiento más importante, el 25 Festival de Jazz de Madrid. No tengo ninguna duda de que fue un golpe bajo y además deliberado. Y es que así están las cosas en la Villa y Corte. Y si no queremos verlas, pues miremos hacia otra parte, que es lo que de manera pasivo, pasota, hacemos todos, y me incluyo en ese todos. Adoptar otra postura resulta demasiado incómodo y no nos apetece pisar ningún charco. Es mucho más fácil y, además, políticamente correcto aplicar prudencia y paciencia. Si tuviera un euro por cada vez que he escuchado ese consejo desde el día 21 de octubre, día en el cual se nos aplicó el cerrojazzo, ...podría quizás ayudar a reflotar el sistema bancario... ...al que por haberlo hecho rematada e impunemente mal... ...se le ayuda ahora con el dinero de otros, incluso el mío... ...ese dinero que desde hace 73 días... ...se nutre malamente de dos pólizas de crédito... ...una excedida y vencida... ...y la otra que se acerca imparablemente a su límite... No sé, no sé cuándo se dignará la Junta Municipal de Centro del Ayuntamiento de Madrid a permitirnos tramitar nuestro expediente, tramitar nuestro expediente. Depende exclusivamente de su buena voluntad, algo que no vislumbramos en absoluto. Y no, no, no estamos por la labor de engrasar bolsillos para obtener lo que injustamente se nos niega. Pero me quedo con las noches mágicas que hemos disfrutado, algunas de imborrable recuerdo y con la cantidad de sonrisas que se han marchado por la puerta después de otra noche de buen jazz y buenas emociones. En el Boggy no hay crisis, solo música intensamente interpretada por unos artistas que cada vez están más inspirados, por eso que les hace ser felices y que comparten con todos nosotros el jazz, en estado puro, en vivo y en directo, en distancias cortas, sin trampa y sin cartón. la Bob Sands Big Band que escucháis ahora mismo, las jam Sessions de Fractal, los conciertos de bandas de aquí y de allá, volverán a impregnar las paredes del club de ese sonido tan necesario para alimentar nuestro insaciable apetito de ese algo tan auténtico que tiene la música en vivo. No se perderá el legado de los Ellington, Parker, Coltrane, Monk, Miles, Basie, Mingus, etcétera Ni lo que ahora nos están regalando los nuestros, los de aquí, los Iturralde, Pardo, Sambit, Chano, Colina, Miralta, Sant Andreu, Serrano, Baldo, Chacón y tantos más. Ni lo que están demostrando los canteranos más jóvenes, que vienen pisando fuerte, haciendo méritos para entrar de lleno en el mapa del jazz nacional. ...dos cosas más... ...en primer lugar quiero deciros que agradezco de corazón... ...vuestras incontables muestras de cariño... ...recibidas desde el día 21 hasta hoy... ...aunque éstas sólo me sirvan anímicamente a mí... ...y no para remover conciencias... ...más frías e insensibles al daño causado. Y en segundo lugar, y con permiso de Obama... Quiero adoptar un firme propósito para el año 2009. Jazz. We can. Dick Angstadt. Boggy Jazz. Me imagino, me imagino al maestro Pepe Torres Esto que estáis oyendo es de ese Fantástico disco que se llama Paisajes Inesperados Me lo imagino sobrevolando La ciudad de Madrid eh, Hace un año y un día que nos dejó Y me lo imagino sobrevolando La ciudad y viendo lo que está ocurriendo Con sitios como el Boggy Jazz donde tantas veces él tocó Y bueno, espero espero que no Se le caiga una lágrima desde ahí arriba Y que si cae una lágrima Sirva para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene la música en vivo, ya sea el jazz o cualquier otra. Pero todavía podemos alegrarnos de que pasen cosas como la que va a pasar en el Café Central en la semana del 26 de enero al 1 de febrero. Porque en esa semana se va a recordar durante siete días, siete noches increíbles, la música de Pepe Torres, esta que estáis escuchando y otras maravillas por el estilo. Y sí... Y sí, va a ser el grupo que tocaba con Pepe Torres Convertido esta vez en sexteto El que nos haga disfrutar de esta música maravillosa eh, Tendremos a Juliano Pereira en el saxo y la flauta A Raúl Márquez en el violín A Javier Sánchez en la guitarra A Moisés Sánchez en el piano A Ramón Abilla en el bajo Y a Valentín Turat en la batería eh, Yo os eh, tengo que recomendar fervientemente Que vayáis al Café Central eh, el, En la semana del 26 de al día 1 de febrero, porque pueden pasar cosas muy especiales, porque la música de Pepe Torres es tan importante que se siga tocando, porque está muy viva y porque pueden ocurrir cosas que no os esperáis. Pero eso es el presente y esto que vais a escuchar ahora también, porque si hay algo que está ocurriendo ahora mismo, aunque se nos hayan acabado las navidades, es que prácticamente podríamos patinar sobre hielo en cualquiera de los parques de la ciudad como le pasa a Fernando Navarro en Nueva York. Como ya dijimos el Christmas Tree el fuego de la Navidad se enciende con el enorme árbol de Rockefeller Center que reside en el centro de Manhattan emitiendo luz hasta altas horas de la noche. Con permiso siempre de Times Square es el epicentro de la ciudad por estas fechas. Se puede decir que la Navidad ...no se extiende como un manto que cambia de cara a la metrópoli de un día para otro... ...sino que se localiza con fervor en determinados puntos... ...que van ganando energía y terminan por iluminar al conjunto entero. Un paisaje navideño neoyorquino... ...que nunca estaría completo sin las pistas de hielo... ...que desde finales de noviembre empezaron a brotar del subsuelo urbano. Serenatas de Nueva York... ...un blog de Fernando Navarro... ...en el Callejón del Hambre. Es una delicia observar Nueva York... ...a cualquier hora del día... ...incluso de la medianoche... ...conquistada por patinadores que buscan... ...como agua en el desierto... ...parques congelados donde da rienda suelta... ...a su tiempo libre. La pista de patinaje más famosa... ...se localiza bajo el gran árbol... ...del Rockefeller Center... ...no es muy grande pero está impregnada de un espíritu insustituible con las mesas con velitas que se ven a través de los ventanales de los restaurantes que la rodean y la gente que se amontona en torno a los cuatro lados de la terraza que se encuentra en el piso superior de la plaza. Es el sitio donde van indistintamente los turistas y los neoyorquinos, pero se paga caro. Dependiendo del mes, el día y la hora, patinar puede oscilar entre los 15 y los 35 dólares. Central Park cuenta con dos pistas de hielo una a la mitad norte y otra al comienzo del lado sur cerca de alguno de los paseos más bonitos del parque esta última es la más grande de la ciudad y ofrece una vista preciosa desde el mirador que da a esa especie de laguna congelada que descansa en las faldas de los edificios llenos de luces de la quinta avenida pero si hubiese que elegir me quedaría con la pista de hielo del Bryant Park ...tal vez, el parque que más aprecio de Nueva York... ...sobre los metros cuadrados de su esplanada verde... ...que sirve en primavera y en verano... ...como centro de picnic de ejecutivos y mochileros del Midtown... ...se levanta cada invierno... ...una pista de patinaje acompañada de casetas... ...llenas de artículos navideños... ...las mesitas y las sillas... ...que desperdigadas caracterizan el parque... ...se disponen esta vez fuera del verde... ...y rodean la pista de hielo... ...a modo de terraza a nivel por la que pasan... ...y disfrutan de los patinadores... ...casi en media ciudad... Patinar en bryant Park es gratuito Solo cuesta el alquiler de los patines Alrededor de 8 dólares Pero son muchos los neoyorquinos Que cuentan con unos propios Y esperan ansiosos la temporada de patinaje sobre hielo En Bryan Park, más que en ninguna otra pista, no es extraño ver a un oficinista que, inmediatamente después de acabar su jornada laboral, saca sus patines de una bolsa o maletín y con traje y corbata se lanza sobre el hielo. Patinan solos, sin más compañía que la música que suena en el parque y con la sonrisa por bandera. Es una imagen digna de la ciudad. A mí me gusta patinar en bryant Park, un árbol quizás más humilde que el del Rockefeller Center se encuentra entre el parque y la biblioteca pública. Algunas personas mayores han hecho de este lugar su espacio de recreo, sentadas al borde de la pista y distraídas con lo que se cuece dentro de ella. Uno distingue a los verdaderos neoyorquinos del resto de aspirantes por cómo se deslizan por la pista. El neoyorquino más que nadie patina paseando. Mientras unos desprenden una euforia fuera del límite y otros hacemos lo que podemos sobre el resbaladizo hielo con Fran Sinatra sonando danzarín por los octavos. I said myself this affair never will go so well But why should I try to resist when baby I know so well I've got you under my skin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 Just the thought of you Makes me stop just before I begin Cause I've got you Under my skin Yes, I've got you Under my skin El callejón del hambre El hambre ¡El programa comestible de la radio! ¡No! ¡El programa más comestible de la radio! ¡Ah, pues vale! ¡Los jueves a las 10 de la noche! ¡Brué en el callejón que hambre comemos de pa... ¡Brué en el callejón que el hambre comemos de pa... <risa> En el Callejón del Hambre, comemos de todo. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza. ¿Qué es con de cerveza? diciendo. Anda, pececillo. Ay, música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarrero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B. Que <risa> no con Z. Pero que dice se nutrio No como quiera, hombre. Mi ah, burro, Bienvenido al callejón sin salida Que no, quetes es el de la risa Anda, quita esta música pantosa que voy a poner yo esto A ver De esta calle no podrás escapar Anda que no, si está ahí la puerta <risa> Y tú ríete. No te voy a retener no. ¿Retener tú? Lo único que puedo retener son líquidos Porque serás tú mismo quien no quiera salir de aquí Está abierto que he quedado en 20 minutos, así que... ¿Crees que estás preparado? ¿Preparado? Escucha atentamente esta historia que te voy a contar Vamos ya con el que historieta. Sígueme Anda que te siga tu prima A este no hacele ni caso, que esto es el callejón de la risa, ¿vale? ¡Hala! Muy buenas, chavales, soy Larry Sack Hoy os voy a contar la historia de un amigo Qué grande Era tan grande que a su madre le tuvieron que poner unas puertas correderas Para que saliera de su vientre Como no parecía del género humano, le pusieron generoso No tenía estudios Bueno, tenía un estudio nada más Muy amplio, para que cogiera Pero solo uno No tenía luces, tenía velas Lucía tampoco que a pesar de su corpulencia Te chocabas con él porque no le veías Hablaba con faltas de ortografía Se creía que una escena es lo que se come por la noche Creía que las películas del oeste eran las que se hacían en Extremadura Las del sur las que se hacían en Andalucía Y las del norte en el País Vasco Se creía que una papelina era un papel en el que el actor Solo hacía que entrar en el escenario y salir disparado Sus padres, que trabajaban en vestuario O sea, haciendo trajes para los actores Le acercaron al cine y el cine, de tanto ser perseguido No sabía ya cómo huir de él ...y en un descuido... ...se dejó atrapar... ...pobrecime... ...por fin me ha entrado el gusanillo... ...le dijo un día a su madre... ...¿y qué has hecho con él? ...te he comido... ...¿y te ha gustado? ...pues sí... ...así que mañana me pones una cazuela... ...le llevaron a la escuela de arte dramático... ...para que se formara... ...como si no estuviera bastante formado... ...sus compañeros le preguntaban... ...¿de quién eres hijo? ...desastres... Donde estaba él Bueno, sin insultar Una vez le pisó el pie a un compañero Y le dejó el pie como una oreja Cuando daba la mano marcaba las arrugas No sabía medir sus fuerza Como alguien le dijo Pues si no sabes a ojo, cómprate un metro En la escuela de arte dramático Su presencia no pasó desapercibida Para que se sentara le tuvieron que construir Un banco grande O sea, una banca en cuanto se sentó, bancarrota Un profesor le pidió que se preparara unos cantos para una escena Y se preparó tres No os creáis que se rompió mucho la cabeza No, ni Pavarotti, ni Plácido Domingo, ni Montserrat Caballé El patio de mi casa ¿Dónde están las llaves matarile -lile, lile Y el corro de las patatas ¿Has traído los cantos? Le preguntó el director Sí, y comenzó a cantar el patio de nicasia hacia... Soburro, que los quería rodados Y se colocó delante de una cámara para que le rodaran cantando ¿Cómo cantaba? O no se lavaba o sudaba mierda pura Se creía que vocalizar era decir las vocales Así durante un buen rato ¿Qué estás haciendo? Le preguntaba Pero no lo escucháis Vocalizando, decía el pavo todo seguro Por fin le enseñaron a vocalizar. Repite conmigo. El tomatero matute mató al matutero muta porque muta el matutero tomó de su tomatera un tomate. Y como notó matute que un tomate tomó mota, por eso, por un tomate, mató a mota al matutero el tomatero matute. Y él lo intentaba repetir. El mototero matate mató al matatero muta porque muta el matatero tomó de su mata un mote. Y como un mote tomó motata, por eso, por un mote, le mete matute. ¿Qué estaría pensando? Ah, que no ha terminado. La moto en la meta, no había manera de que lo hiciera Siempre se equivocaba, los alumnos se partían de risa El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado La barra de San Rico no tiene reba porque Ramón Ramírez... Mmm, se comía las uvas Los otros alumnos no se valían en pie de la risa que les provocaba Pero cuando llegó lo de tres tristes tigres comen trigo en un regal Les sorprendió a todos ¡Qué bien lo hicieron! Metir la frase entera no, lo de decir tres. El 3 era un número importante en su vida. El día favorito era el martes. Para sentarse necesitaba tres sillos. Lo que más le gustaba de las comidas eran los postres. Tenía el pelo lleno de tres quilones. Estudiaba en una escuela de artres. Su juego preferido eran las tres en raya. Y su flor favorita era el tresbol. Su película favorita, Desayuno con diamantes. El único libro que había leído en su vida, Los tres cerditos. La canción que más le gustaba era Tres pelos tiene mi barba. Siempre estaba estreñido Quería ser una estrella Lo cortrés no quita lo valiente En la escuela de arte Lo más dramático que había era él No le entraba nada en la cabeza Bueno, rectifico, sí Le entraba todo y más Pero como tenía tan grande Decía que se escondía en las habitaciones traseras Y no se lo encontraba Como no le gustaba estudiar Acabó quemado, muy quemado Antes de ser actor fue taquillero Decía muchos tacos Y ayudante de dirección Sostenía los papeles al director Hizo famoso porque ganó gran hermano, de calle. El segundo concursante más grande no era ni la mitad que él. El primer papelillo se lo dieron con 12 años. Para fumar, recogió las colillas de los cigarros que se encontraba en el suelo. le sacó el tabaco y luego los lió con un papelillo. Se lo pidió a su primo Fernando que fumaba chocolate. El primer papel serio que le dieron fue el papel higiénico. Después comenzó a hacer papeles de reparto. Repartía los bocadillos y la bebida. Para doblarle no hacían falta dos, sino tres. Lo más bonito que le dijeron a él es que llenaba el escenario con su presencia. Era indudablemente un gran actor. Una vez hizo de galán. Se quedó con los brazos en cruz sin moverse y le ponían la ropa. También hizo de guión. No, no lo escribió. Si no sabía. Guiaba un grupo de cazadoras a través de la selva. De cazadores no, de cazadoras. De esas que se ponen para no pasar frío. En otra película hacía de caníbal nazi, de las SS... Es ese, ese lo, un tal Hitler La comida que más le gustaba eran los judiones A los de otros lugares también se los comían Sobre todo a los de Israel y por ahí Pero sus preferidos eran los de la granja de San indefonso Segovia A pesar de que el tiempo pasase Siempre fue un actor revelación Revelaba los secretos amorosos de los famosos Se quedó sin voz por culpa de un director que no sabía mandar Le dijo que hablara para adentro y se tragó la lengua En vez de hacer mimo, hacía el memo Pero por lo menos no se equivocaba al hablar Generoso era muy... muy... generoso. Daba mucha, mucha, mucha, mucha, muchísima pena. Como nadie le contrataba, decidió dedicar el dinero que sus padres le daban a los cortos. Se pasaba todo el día en los bares tomando cortos. Un día, al salir de un bar, escuchó por casualidad la recomendación que hacía un cura a varios feligreses. Hay que ser generoso. Y Generoso se emocionó porque pensaba que le ponía como ejemplo. al fin alguien ha reconocido mi valía. Pensó, tanto corto, tanto corto... Se cortó las venas y murió. Desde entonces hay terreno en el escenario para tres actores más y terreno en el cementerio para tres cadáveres menos. Por generoso y por todos los actores, os pido que seáis del género humano y le deis un aplauso. En fin, esta era la historia de mi amigo y espero que os haya servido como consejo. ¡Hasta la próxima, chavalitos! habéis oído a Teddy, ya habéis oído a Teddy en esos consejos que nos da sobre la vida y nos ha contado la vida, eh, en la vida hay misterios de, de generoso. Eh, nuestro amigo Larry Sá, eh, buenas noches, buenas noches Teddy. Buenas noches Alberto. Buenas noches, ¿Qué, qué, queridos oyentes. Qué pedazo de tío, ¿no? <risa> sí, sí, sí, era muy grande, muy grande, ya lo decía al principio. de Qué, qué pedazo de persona. Sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué era lo que le metía a moto? Porque no ahí me he perdido. Ha un momento que le metía algo a una moto o algo así, o le metía la moto por algún lado y ya... Claro, al matutero, mota eh, Ahí, ahí, ahí ha sido donde me he perdido por completo Claro, es que mota al matutero, mete motos que no veas <risa> Madre mía Bueno, eso hay que contárselo a Pablo Motos, que ha liado un amo gorda aquí con Will Smith así ¿Ah, sí, ¿no? he hecho? Sí, bueno, pues ha, eh, Will Smith ha terminado cantando el torito con Pablo Motos ¿Hoy? ¿Hoy? No, hace dos días. Tar... Ah, pues entonces me lo... Sí, sí, yo sí, sí, en... te lo puedes cotidiar en internet. En el Youtube. Eso es información de España para Múnich. Pero ahora queremos cosas de Múnich para acá. Cuéntanos, cuéntanos cositas. A ver, ¿qué bueno, tiene por ahí? Pues por aquí, la verdad, aterrizamos hace bien poco. Uh -huh. eh, después de las vacaciones que siempre se hacen cortas. Sí. Y pues nada, hemos vuelto a la normalidad. Del trabajo, de los estudios, de... O sea, cocerse, cocerse... La verdad es que ahora mismo por aquí no... No, no se, no se cuece nada, ¿no? Sí, ha sido un poco el mundo al revés Porque aquí ha he hecho un, un tiempo totalmente despejado Durante muchos días Ajá uh -huh y sin embargo allí pues hubo aquellas tremendas nieves y todo eso, ¿no? Ah, tremendas nieves, hay o sea, que es que nos asustamos en 4K en cuatro copos. Ya claro, lo ya. sabes, ya lo sabes, que aquí la gente es que enseguida se muere del miedo. Pero nada, nada, tampoco ha sido para tanto. Pero vamos, no, todo sigue igual, todo sigue igual. Bueno, sí. bueno, pues yo tengo que contarte algunas cositas que ya he estado contando a, avanzando del 26 de febrero al 1, no, del 26 de dic... de enero al 1 de febrero. En el Café Central, eh, Pepe Torres Tribut Cuartet, eh, no, Pepe Torres Tribut sex, sextet. Sextet, sextet, ¿eh? sextet, una formación de lujazo, uh -huh. eh, siete días, siete noches fantásticas de música en el Café Central. ¿Mm? Eso pues seguro algo... que no te vas a perder algún día. No, no, no, no una una cae por lo menos, una una por lo menos. ¿Mm? Uh -huh. Y, bueno, pues ahí hay posibilidades de que haya más sorpresas Y que se pase gente y termine el escenario claro. Cantando, tocando cosas eh, Bueno, ya sabéis la cantidad de gente con la que estuvo Pepe Torres tocando Y, bueno, pues oh, creo que eso sí. es algo que Teddy se va a perder Pues sí, porque no no da la casualidad de que estoy en esa fecha por allí, ¿no? Uh -huh, sí, pero creo que hay un concierto por ahí que no te vas a perder, ¿no? Pues sí uh -huh. <risa> ¿Uno por ahí en Múnich? Sí, ¿no? de Tommy Emanuel, por ejemplo ¿Por ejemplo? Sí uh -huh. Que sí que esta vez sí que le, va, le vamos a ver uh -huh. Y a Fran Ferdinand también uh -huh. iremos a verle A Fran Ferdinand no creo que, haya, que haga falta presentarlo vale no. Pero habrá muchos muchos hambrientos que no sepan quién es Tommy Emanuel uh -huh. ¿Quién es Tommy Emanuel? Bueno, pues Tommy Emanuel es un guitarrista como no hay otro igual Dicen que es el más rápido tocando una guitarra acústica uh -huh. Y la verdad es que cualquier persona que se meta en YouTube Y ponga Tommy con dos m uh -huh. terminado en Y griega en Manuel, en Manuel, sí, sí? Enmanuele, eh, va a flipar, si realmente le gusta la guitarra y no lo conoce, que es un poco raro, uh -huh. que no lo conozca, pues va a flipar Porque es, aparte de lo bueno que es, de lo virtuoso que es, también tiene canciones muy bonitas, muy sentidas, eh, que es también un contraste ¿no? o, sea, o sea, que no es como aquel número de circo que fuiste a ver... De aquel tío sí. que tocaba con dos mástiles y que era... Sí, ¿cómo se llamaba aquel que era tan rápido, el guitarrista más rápido del mundo? No me acuerdo, creo que era... La... Michelangelo, Michelangelo... Michelangelo, sí, sí, sí, que le tenía... Becchio. Sí, sí, Michelangelo Becchio. Becchio, Becchio sí. sí, que, que mm. yo creo que tenía el, el World Rieners eh, Records ese, el de los Guinness Sí, records, sí, sí tenía un récord Guinness, sí, el sí, sí. más rápido del mundo. ¿sí? sí, sí, vale, pues muy bien. ¿Y el más aburrido también? No, la verdad es que tan rápido, tan rápido que podía entrar y salir y yo hubiera dicho, pues vale Ah, bien, o sea, podía haber salido, haber dicho blablabla bla, bla, bla", y haber seguido Claro, iba. por eso que podía haber salido, haber cogido la guitarra y dicho, bueno, hasta luego Ah, y ya está Y, y ya está va. muy rápido Madre mía Bueno, pues no, este señor también, Manuel, aparte de ser un gran virtuoso de su instrumento Sí Aparte de eso, ¿eh? a ver, es un músico como la Copa de un Pino y con una capacidad de composición y de mm, sensibilidad artística muy fuerte Pues sí, además le veremos en un teatro, ah, aquí en, en Múnich, el 25 de, de abril, uh -huh. un sabadito, sí. que la verdad es que da gusto ver en un teatro, porque tiene canciones para estar sentado escuchándolas y otras pues eh, para disfrutarlas como, como quieras. Casi, casi, para subirse encima de, la, de los asientos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues yo tengo otra noticia. Digo Verás, tú recuerdas este grupo, los Doubt Boys, que hemos estado siguiendo, sí. norteamericanos, aunque tengo otra noticia para ti, que se te la contaré la semana que viene, ahora te aguantas. No ah, sí, bueno bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nuestros amigos los Doubt Boys, eh, su canción The Black Sheep, que es la primera del disco, del uh -huh. Is It Now, eh, para los que no recuerden, eh, los, los Doubt Boys son ese grupo de los años 60 que se han vuelto a juntar, ¿Eh? Y al, los cuales conocimos a través de Richard X. Heyman eh, A través del blog de, de Fernando Navarro Correcto ¿eh? Bueno, pues eh, estos chicos Han quedado, eh, yo que no soy amante de las listas En este caso me hace mucha ilusión Han quedado los segundos En una lista muy especial Que se llama The coolest song in the world Es decir, la canción más calentita vale. En el mundo 2008 Y este listado es de un programa de radio que hace una persona que se llama Steve Van Zand ¿Sabes quién es uh -huh. Steve Van Zand? No sé quién es Pues es el guitarrista de la E Street Band De Bruce Springsteen Wow Ni más ni menos, que tiene un programa eh, en internet eh, en Una radio de, por internet, súper interesante el programa eh, Bueno, pues este, en este programa ha quedado el, el número 2 La canción Black Sheep de los Doubt Boys Bueno, pues ¿No? eso seguro que les ha dado muchísima repercusión, ¿no? En, eh, desde luego en Estados Unidos, muchísima claro, que el programa refiero. de Little Steven, que se llama así, Little Stevens Little Stevens Garage, o sea, algo así como el garaje de Little Stevens uh -huh. Del pequeño Steven pues eh, es un programa que se está convirtiendo eh, en un verdadero éxito en la radio norteamericana, tanto en la FM normal como lo que es en, en internet, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, a todo esto eh, nos ha llegado un correo de Richard X. Heyman contándonos que el próximo disco de The Dog Boys va a salir ya. ¡Guau! Wow, eso es y estupendo. El, y el próximo disco de Richard X. Heyman también, al mismo tiempo. Con lo cual estamos encantaditos. Sí, porque además el riff ese que llevan... De guitarra y no sé Esos temas que tienes son, son una, Fantásticos Y con eso nos vamos a ir macho con el black sheep ¿Ah? Muy bien Así que nos vamos a marchar hasta la semana que viene Que te tengo preparada otra sorpresa otra Bueno pues si me la cuentas ya no será sorpresa no, no te la voy a contar Te la contaré en <risa> directo la semana que viene Muy bien vale, Venga Teddy venga, un, abrazo. Nada, un abrazo hasta luego chao, chao. Si sí es el original Eres auténtico Escuchas Onda pacheli 107.6 La música de vida Posadero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 Y aquí estamos entrando en territorio en esa parte que tiene que ver con más esa tienda que ya sabéis está en la calle la palma en madrid eh, que lleva a monse y que bueno pues que también es una página web y que tantas cosas nos cuenta cuando de repente algunos jueves una vez al mes aparece en el callejón del hambre Y ya tenemos a Monse del otro lado del teléfono Buenas noches Monse, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás Alberto? Pues muy bien, encantado Oye, mira por cierto, que no he ido nunca a la CERVE Pero después de todo lo que acabo de escuchar Creo que tengo que ir pues <risa> No creo podía que parar de reír Creo que sí, creo que, de creo que deberías Vale, muy es bien un, Es un lugar en el que han pasado muchas cosas En el que además a su dueña, a Bea La dueña de los fogones y de los misterios de la CERVE sí. Es una loca del blues y del jazz y donde bueno, espero que siga abriendo muchos conciertos y muchas cositas. Pues lo apuntaré en mi agenda, te lo prometo. Muy bien, pues ya sabes, en la Plaza Navalcarnero. <ríe> vale, muy bien. Cuéntanos, a ver, bueno, ¿qué, pues ¿qué tenemos? Nada, que qué te podemos, qué por dónde quieres que empecemos un poco eh, Por ¿no? donde por donde tú quieras, a ver, bueno, avanza. Bueno, una, la primera cosa, mañana la tienda de Así Más vuelve a hacer una sesión de jazz en Le Swing Jazz Club. Ajá. Ya sabes, la web eh, www.leswingjazzclub.com Creo eso, punto es, ¿no? Sí. Ya sabes que, aunque es todos los primeros sábados de cada mes Uh -huh. eh, vamos a hacer una cosa un poco especial También mañana Y que cualquiera de los que nos oye Que se quiera apuntar Pues solo tiene que enviarme un mail uh -huh. A nuestra web Y yo le meto en la lista de invitados Que ya sabes que es un club privado Sí, ya sabéis Yasimas.com Entráis vale. ahí Y ahí está ¿Y qué es lo que vas a hacer esta eh, Mañana por la noche especial? Bueno, vamos a hacer una sesión Muy Blue Note Muy Hard Bob eh, Yo creo que va a ser una cosa muy interesante uh -huh. y Ambiente Around Midnight Sí, absolutamente Ah, oh, qué absolutamente. bien Absolutamente Viva de Esther Gordon. Que ya sabes que a ti no tengo nada que decirte, que... No, no, no, no, Estoy tranquila. <risa> que cuando tú puedas, que te acerques y ya está. Bien, vale. Adelante. Luego también quería hablaros de un proyecto bastante interesante, Ajá. Dentro, de, dentro de que ahora estamos como en una especie de vacío musical, ¿no? Se acabó el festival de otoño, uh -huh. lo hablábamos en anteriores ocasiones, y luego se crea como una especie de espejismo en el que ya no existe casi música, ¿no? No se programa nada, no sale nada nuevo. Uh -huh. Bueno, pues hay un proyecto de Guitarra Ramírez, no sé si los conoces, fueron uno de los pioneros de guitarras clásicas, uh -huh. de guitarras flamencas en España. Ah, sí, sí, sí, sí, pero es una tienda de es guitarras, una tienda, un sí. luthier, un luthier. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, uno sí, de los ver, más sí, sí, lo conozco, sí, sí. Sí, bueno, pues ellos han creado un espacio físico uh -huh. para promover un poco lo que es la comunicación en el mundo de la guitarra. Entonces, ¿en qué consiste este espacio físico? Ellos te ceden el espacio, te lo prestan. ¡Qué interesante! Y tú allí puedes hacer cualquier tipo de eventos, pues desde conciertos de estudiantes, desde masterclass, desde presentaciones de discos, desde tesis, todo lo que tú quieras. Que tenga que todo, ver con la guitarra. Exacto, todo tiene que estar relacionado con la guitarra. Uh -huh. eh, ¿Y la guitarra en cualquiera de sus, de en sus cualquiera posibilidades? En cualquiera de sus facetas, efectivamente. No tiene uh -huh. por qué ser solamente guitarra clásica. Aunque ellos inauguran este espacio el día 24 de enero uh -huh. con una tertulia eh, que está de la mano de Manuel Barrueco del guitarrista de clásica uh -huh. Manuel Barrueco Eh, no sé si hay también una presentación de un disco, eso no lo, no lo tengo, no lo sé seguro, ¿no? pero sé que va a haber una tertulia y una cena posterior. ¿Y dónde, dónde se puede perseguir esta información? Pues a ver, te cuento. Primero, como el espacio es muy pequeñito porque tiene un aforo de 20 personas, sí. eh, cuando al, ellos tienen una web que es guitarrasramide.com Uh -huh. Y luego cuando alguien quiere participar en alguno de estos eventos, pues no tiene nada más que enviar un mail a eh, guitarraramires.com uh -huh. eh, diciendo que está interesado. Eh, y entonces, bueno, si está de, si está dentro de las 20 primeras personas, porque el aforo es chiquitito, pues es gratuito y puede ir a a, a, pues a cualquiera de los eventos. ¿Tú no tienes una sensación, Monse, como que nos estamos de repente convirtiendo en una especie de eh, partidarios de lo oculto? ¿Vale? Sí. Los Indias Club, un lugar especial que es un club privado eh, Un sitio como lo de que me estás contando Guitarras Ramírez, donde solo caben 20 personas sí. ¿Sabes? O sea, como si estuviéramos Entrando en las, en, en las catacumbas no, o En las cavernas Acaba ¿no? ca en casi las siendo como una especie de ley seca De la sí, música, ¿no? Sí, algo así, terrible, sí, sí. vamos Es como si, como si nos hubieran prohibido la música en vivo Bueno, que, es que en principio casi nos tienen Bueno, ya sabemos ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Sí, sí, que bueno, nos tienen casi prohibida la música eh, en vivo Hemos ¿eh? empezado el programa con la carta abierta De, Ixan, de sí, Dick sí. Amstack, del, del Bucky Sí, sí, o la sea, recibí yo también. Bueno, pues con eso hemos empezado el programa, para que tengas una idea. Pero es que la última noticia es que el señor alcalde de Madrid va a poner medidores de decibelios a las puertas de los locales. <risa> Leído por mí esta mañana. ¿Eh? Sí, yo para, creo que... A no las pongo. puertas de los locales, para de los locales, eh, evidentemente, que tengan actuaciones en vivo. Sí, bueno, además a las puertas de los locales que a ellos les interesan, ¿no? Evidentemente. Además, efectivamente. Sí, eh, sí, sí, no hay ninguna duda. Penoso. Sí, la verdad terrible. Es, que es absolutamente penoso Y sí. sí que tienes razón, al final lo que se acaba creando Es como especie de pequeños espacios ocultos Ocultos, sí, sí Donde poder escuchar música y Yo recuerdo un lugar que había en la calle Segovia uh -huh. me, me parece que se llamaba el Artis o algo así Que era el primer piso de una de un, En los años 80, el primer piso de una casa Donde se reunían músicos a tocar Porque no había donde tocar Sí, y estamos casi en la misma historia Sí, sí, An la antes incluso de que apareciera el Rincón del Arte Nuevo ¿sabes? Sí, Además creo que han ido cerrando además bastantes clubs más ¿eh? Sí Sí, y sí, la, pues bueno, eso. creo que la Riviera, ¿no? y Sí, la Riviera cayó y han caído tres o cuatro que se los han cargado directamente. Sí, sí, alucinante. Bueno, es alucinante. vamos a respirar y a continuar. A ver sí. qué, qué más tenemos, qué bueno tenemos por ahí. Pues nada, yo quería también un poco hablaros de cuáles son los discos más vendidos, los discos de jazz más eh, vendidos en la tienda. Muy bien. Entonces... A ver, bueno, una, una pequeña lista, ¿no? Una idea sí, de que Sobre de todo como va. cuatro o cinco que considero... Bueno, han sido los más vendidos y además... Eh, ...muy buenos discos... Eh, ...justamente el gustazo que nos vamos a dar luego... Uh -huh. eh, ...corresponde al disco más vendido con gran diferencia... ¿Sí? ...en la tienda... ...que es un disco del saxofonista Estefano Di Batista... Ajá. ...que el disco se llama Travel Shooting... Eh, ...tiene su, su explicación... Es un, ...es un disco que ya lo lo vamos a escuchar luego... ...muy fresco, una mezcla de hard bob con eh, perfumitos funky, soul... ...ya sabes que siempre he hablado de que yo no soy nada ortodoxa... ...a uh -huh. nivel de jazz... ...y que me uh -huh. gustan mucho las fusiones bien hechas... ...y lo vamos a comprobar... ...y este es el disco que más se ha vendido... ...no no porque Blue Note... ...que no hacen la verdad mucha publicidad... ...de sus discos... ...sino porque sí que es verdad que él es un saxofonista... ...que ha estado haciendo... ...este verano gira prácticamente en todos los grandes festivales... ...no ya solo en España sino en Europa... ...y ha sido... ...yo que lo he visto aquí en España en varios... Y en Francia, en el Festival de Jazz de Marciac, ha sido el concierto que más ha sorprendido este verano con diferencia. Con mucha diferencia, sí, sí, ¿no? Sí, con mucha diferencia. Y luego, y claro, eh, ante la escasez de música en vivo, lo único que nos queda, que nos queda por ahora, crucemos los dedos, son los festivales sí. de todo tipo de música. Ya veremos uh -huh. qué pasa este año, con la famosa crisis. Eh, miedo la pues, ¿verdad? Sí, sí, da, da mucho miedo. Bueno, de entrada bueno. yo, fíjate, ya no tengo tanto miedo por el de Madrid, que a mí ya me ha parecido me parecen ya bastantes casos, ¿no?, incluso en este último año, sí. sino los festivales de la sierra, sí que si sí, tú ves un sí, poco la evolución de los festivales sí, de la sí. sierra, da auténtico miedo. ¿eh? Sí, el de, el de Galapagar, ah, que era interesantísimo. El festival que era Galapagar. Que lo que, Fíjate, era, lo que Galapagá, era. Galapayás era el festival de todo Madrid, o sea, sí, el sí. festival más importante. Sí, sí. Era, pero era, tú sí. lo has dicho. no sé no sé cómo irán, cómo irán este año de presupuesto, ni qué harán, ni... Bueno, ya veremos, pero que lo que, lo que te quiero decir es que ahora mismo lo que se reflejan las ventas de los discos es lo que realmente triunfa en los festivales. Sí, claro, ¿Ah? bueno, pero eso es razonable, es decir, ¿qué música es aquella que se vende? Aquella que se escucha. Ajá. Es decir, cuando hay un disco, por muy bueno que sea, que no se refleja en ningún medio de comunicación, que nadie habla de él y que además el artista no está en gira... No te enteras de que nah, existe es eso. es Por muy bueno que sea. Exacto, por muy bueno que sea. Bueno, pues. tenemos entonces en el primer puesto a... Estefano Di Batista. su disco Travel Shooting. ¿Y después que En el tenemos? segundo puesto, el disco más vendido en la tienda ha sido el eh, disco de Herbie Hancock, el último, Ajá. el River, el homenaje a, a Johnny Mitchell. A Johnny Creo Mitchell. Creo que es algo así como River de, de Johnny Mitchell Letter o algo así. Y ese ha sido el segundo disco más vendido, un disco... Mmm, perfecto, un disco que ha tenido sus detractores, porque ya sabes que Hanco... Demasiada perfección, es lo sí, que le achacan. Sí, y sobre todo que cuando la mayor parte de los que escuchan a hanko piensan en hanko piensan en el Hanco de Made in guayas y toda esa época, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, esto es un Hanco muy abierto, capaz de demostrar que sigue siendo el mejor en el piano y que no tiene ningún problema en codearse con gente del pop como, pues eso. Es de Tina o de, no sé, en su o anterior, Cristina Aguilera o, o con quien sea, ¿no? Sí. Y eso los eh, ortodoxos... Es una, cosa, es una cosa muy curiosa que a los músicos se les recrimine la capacidad que tienen de libertad para tocar con quien sea sí, en cualquier registro. Sí, es una sí, cosa sí. curiosísima porque que músicos es eso. Sí, una sí. persona con capacidad para tocar en cualquier registro. Sí, bueno, y además bueno, bueno. tú podrás sí. admirar más o menos ese tipo de registros, ¿no? Pero lo que es indudable es que cuando tienes delante un pianista como Herbie Hancock, es que no sé cuál es la duda. No, no, yo tampoco. <risa> digo de verdad. Yo tampoco, pero no bueno. No tengo ni idea. El tercer disco más vendido en la tienda, Ajá. el de un cubano afincado en Madrid, que no sé si tú lo conoces. El no. se llama Pepe Rivero. No. Es un pianista de Latin Jazz. ...fundamentalmente, Ajá. aunque él no le gusta nada que digan que es un pianista de latin jazz... ...porque pues... él dice que se considera un pianista de música, ¿no? Eso se lo tengo yo que consultar a nuestro amigo Tony el Gato... Sí. ...que hace una sección de jazz latino aquí todos los días... Ah, pues sí, ¿no? además dile si quieres que se pongan en contacto conmigo... ...hay un disco que es Pepe Rivero and Friends, Ajá. el número 2... ...que lo acaba de sacar Universal, además ha conseguido grabar con Universal... Uh -huh. ...y ese es el tercer disco más vendido en la tienda... Uh -huh. ...luego, eh, una vocalista que Ajá. estuvo este invierno en gira, yo la estuve viendo en clamores, que se Nick. llama Karin Allison, Ajá. que saca un disco que se llama Imagina, todavía no ha salido en España el disco, lo que pasa es que o sea, nosotros lo traemos importación. de importación, uh -huh. y un disco es una especie de homenaje a Brasil, uh -huh. y es realmente sorprendente. Bueno, bueno, eso, eso me suena muy bien. Sí, sí, bueno, yo, ese será uno de los gustazos que nos pegaremos el mes que viene, mes porque que viene. realmente es sorprendente. Muy bien, vale fantástico. Y luego, mi último, otro de los gustazos que nos pegaremos también, que uh -huh. es el disco de Patricia Barber, el que ah, ha sacado sí, el sí, Call sí, Porter sí. Mix. Maravillosa, ese sí, ese sí Patricia Barber. Sí, sí, sí. sí. Además, cosa... a Patricia Barber la conozco a partir de área Reservada, sí. del programa de... Oh, maravillosa, Patricia Barber. Maravillosa, Patricia Barber. Además, vamos. bueno, eh, tienes que escuchar el disco. Es como algo tan... lo ha llevado a un terreno tan personal uh -huh. que lo ha acabado convirtiendo en algo suyo. Es una cosa... Mira que se le han dado vueltas a las canciones de la Cole Porter sí. ¿eh? la de cosas que se ha... Bueno, el material es muy bueno Pero de base, ¿no? Porque sí, la música sí, sí. de Cole Porter es... Para, para mí es sí, bueno, es, a mí me encanta ¿eh? Para mí es el mejor compositor de jazz que ha habido sí, nunca Sí, es, al es alucinante, me claro. encanta también O sea, no, no tengo ninguna duda Pero pero lo que ha hecho Patricia Barber tiene mucho, mucho mérito Porque además es algo como muy personal Tú, por ejemplo, sí. coges el songbook de Cole Porter que tiene la Fitzgerald sí. Que está magistralmente bien cantado Y sí, que sí, es sí, una sí, maravilla sí. y tal Pero luego, ¿cómo lo ha llevado ella a su um, historia? O sea, ¿cómo lo ha llevado Patricia Barber? A mí me parece, vamos, una uh -huh. cosa... Mira, hoy precisamente ha sonado el I got you under my skin. Ajá. Encantado por Fran Sinatra. Sí, señor. que bueno, fíjate, Frank, que es otro que me vuelve loca. Sí, sí, sí. Además, hablando de los patinadores de Nueva York. Ah, te aconsejo que te escuches el programa. ¿Eh? Porque Cuéntame. hay cosas muy interesantes Por eso, por eso te digo ah, Sinatra y Hablando de los patinadores de Nueva York Con ah, vale, vale. tu amigo Fernando Navarro ah, que, pues claro allí. que sí Bueno, pues eh, sí. pues te vamos a despedir Poniendo esa canción del primer puesto De la lista eh, de Espero que os guste Más, Yo que creo que te va a encantar ¿eh? Recuérdanos, eh, ¿cómo se llamaba la canción? Pues eh, la canción eh, Se llamaba Eh Alexander. Alexander Plus Blues. Además se la compuso el miedo, es una composición suya. Del eh del Travel Shooting Ajá. de Batista Bueno, pues eh, Monse, eh, os aconsejo a todos los hambrientos que si podéis ir al Swing Jazz Club, cosa que estoy deseando. de si manera Cuando tú quieras, ya sabes ¿Eh? que estamos pues allí. Pues allí a disfrutar de las sesiones de Jazz y más. Venga, muy bien. Ah, lo humbecito. para ti para todos. Venga, hasta luego. Chao, hasta luego. todo, yo lo he oído en el callejón del hambre comemos de todo Sí sí pero esto es una pastelería macho, la calle del dulce y me estás espantando la clientela aire, aire, vamos bueno, bueno, no supongo ponga usted así hombre no supongo ponga usted así ala, ala, vete a buscar el callejón ese eh, por pues cierto, como toca la flauta si está sonando y estás hablando conmigo eh, eh, oye oye chaval hay que ver hay que ver en el callejón del hambre comemos de todo